ピークの人はもう quedan d i b u いま r p o n la boca y la sangre no le da, hacer tu par de cacho no te hace un criminal y cantar lo que no vive te hace un fantasma mal. Por eso siempre estoy en donde está el ruido y trato de c o n t a r secuencias que se h a n vivido en el b i l l e r í o y que llega a tu oído para que vea más o menos c o m o es el mambo de los pagos míos. Ni soldado ni profeta, guacho vago que le hace la guerra a cualquiera, para que sepa q e s c o p e t a t u m b e r a hacer los guasos, ingeniería pura de uno. バンダーを食べるだけで、あなたは誰かを見つけた。 Salud, abuelo, que desde Argentina lo hago en la esquina Ariel, el pan Y que la cuenten como quieras Porque como es, nunca la van a contar r o n a l d por siempre, el l o c o d a n i por siempre